Musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Sakura Card Captor llega a Netflix. Uno de los animes más amados se unirá al catálogo del servicio el próximo mes, específicamente el primero de junio. Con un tuit, la compañía anunció la gran noticia. Sin embargo, esto solo se ha dado para Estados Unidos y Canadá. Por el momento, se desconoce si se podrá ver en Latinoamérica en un futuro. Info Music. Soy Britany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia, y saber más? Entra a fmok.cl okay, Info Music Lo que pasa en el mundo del entretenimiento